Bueno, y tras, tras esta pequeña pausa ya eh, vamos a, a dar por finalizado y la última pregunta ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar? Nosotros sabemos, no sé si puedo hablar por todos, pero una parte importante de los que estamos ahí participando todo el día, todos los días, es saber que hoy día ningún gobierno nos va a dar todo lo que nosotros planteamos como necesario y como justo. Uh, Es probable que hoy día no tengamos una educación como derecho, como lo quisiéramos, o gratuita, con acceso uh -huh. universal y todo eso. Sabemos que la pelea es más larga, pero por lo mismo estamos dispuestos a llegar más lejos. Uh -huh. O sea, hoy día hay secundarios que estuvieron dispuestos a, a morir por, por la causa. O sea, uh -huh. Estuvieron en huelga de hambre más de 35 días. Eh, los secundarios han estado en las calles más de tres meses, estamos dispuestos a perder el semestre, estamos dispuestos a perder el año, uh -huh. estamos dispuestos a pelearnos de nuestras familias, con, en nuestras casas, uh -huh. y estamos dispuestos a que esto sea un aprendizaje a seguir el otro año. Uh -huh. o sea, sabemos que es de larga data y por lo mismo ya no, no queremos, por ejemplo, que una mesa de negociación cierre todo. Uh, yo creo que hoy día el movimiento estudiantil igual está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias uh -huh. y eso implica tanto una lucha callejera, eh, una huelga de hambre, una toma de colegio, un perder un año de, de, de clase, yeah. todo eso, si es necesario, uh -huh. eh, pues sí. vale la pena. Pues eh, muchas gracias Ros, es que ricasco, estamos aquí con, con todas vosotras y, y bueno, pues ojalá que todo salga como, como tiene que salir. Sí, ¿Vale? también lo esperamos. Venga, <ríe> agur, agur.